Amistad y compañía. Bienvenidos a la cima del dial. Somos Radio Puente Alto. Radio Puente Alto, por supuesto. Un gran saludo para todos los chicos que nos acompañan. Y estamos con Raúl. ¿Cómo está Raúl? Buenos días. Por ahí sí. De nuevo, más cerca al micrófono. Vale. ¿Cómo estamos? Perfecto. Muy bien. Con mucho ánimo, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Raúl? Yo soy vocalista de la banda de vocalista de la banda de latin fusión, perro rabioso una banda chilena que están donde hablara, ¿eh? que tiene esta banda que la hace tan especial? es una banda de fusión que recoge recogen mezclas de la música latinoamericana mezcladas con rock, con funk, fusión, de todo en realidad, de todo el espectro musical que tenemos y lo que estoy diciendo no es algo antojadizo porque yo te conozco hace 10 minutos esta banda la estaba siguiendo y parece que tiene buena llegada ¿eh? a, a, algo está avanzando la cosa, estamos... eso es por qué? no solamente por el tema musical, las letras, de que hablan si, sí, pues las letras son contingente nuestro contexto o nuestro discurso eh, está basado o se respalda en todo lo que es los movimientos sociales todo todo lo que el contexto político, social que está sucediendo y eso es inevitable que esté en boca ya están tocando en vivo, ¿no? Exacto, hace rato ya estamos tocando en vivo, este mes tenemos presentaciones, por ejemplo el 28, jueves 28 tocamos en el Café Brasil, ahora el sábado 16 también tocamos apoy a, apoyando a los artesanos de, de la Plaza Brasil, también el día sábado 16 y se viene hartas fecha más adelante. Bueno, acá dice que eres administrador en la pierna. ¿Qué es la pierna? Exacto, la pierna es en mi local, en la sanduichería, un local familiar que tenemos. La mejor pica de churrasco que tenemos. ¿no? Exacto, en Conchalí. Raúl, y ahora vamos a tocar algo en vivo, ¿no? Como guste. Encantado. Adelante, adelante, adelante. Aprovechemos el tiempo. Encantado. Raúl, tú era el vocalista de la... ¿Cómo? Perro rabioso, nos preguntaba un amigo acá. Exacto, vocalista de y... perro rabioso. ¿Y vamos a tocar? Vamos vamos a hacer... Bueno, la idea de, de hoy es venir a presentar una, nuestra nueva canción que grabamos con Cristian Monsalve en Sinusoide. Eh, una canción llamada Bala Loca. Ahora voy a tocar una versión... Pamplak, espero que les guste Y esto dice así Día domingo a las 9 en la mañana Entre los pasajes de la triste capital Ahí donde los niños caminan descalzo en el asfalto Y al frente de los rico tranquilo duermen en su mansión Salió corriendo a jugar, Pablito está solo ocho años Como era de costumbre con los broca coche el barrio Iba chuteando una pelota, doblando allá por la esquina Cuando unos disparos escucharon, pero tal vez fue pa' Pabloito el que cayó y un silencio amudeció ¿Cuál fue el pecado que ese niño cometió? Porque son nunca sucedió Adito era el más pequeño, era el menor ahí en su casa Dos hermanos, dos primas, la abuela, también un perro y dos garza Era el primero de su clase, siendo agobiado en casa Para convertirse en grande y conseguirse una medalla Pero esta vez, hasta el cielo resistió La sangre gurgiándose con la realidad pero esa alma lo alcanzó y este canto a todo el niño y toda la calle y todo los bares y toda la pobre hermano sí tal de nuestro corazón que se divierte y pasa el día entero jugando a la pelota allá en el espacio de todos, donde todos somos calle, donde todos somos canción mm -hmm. Pedrito era el mayor, trabajaba y cuidaba a su hermana Fue su padre dirigente, asesinaron por la espalda Por parar la industria que contamina también sus aguas Ahí por donde van los domingos, en el barrio hacia la cancha Pero esta vez, fue ya quien no recitó Solo buscaba refugión su soledad y sin querer nos alcanzó ¡No! una bala loca cayó a los pies de quien les negaron ni perpetraron en su palación escondí buena situación una bala loca cayó A los pies de quien, nos se pararon y condenaron esta situación en el nombre del mercado y de Dios. Tiene nombre en el nombre. Ay en el nombre del mercado y de Dios. Oh, oh, oh. Oh. UNA bala loca cayó a los pies de quienes se negaron y PERPETRARON en su palacio quecontine la situación una bala loca cayó a los pies de quienes nos separaron y condenaron esta situación en el nombre del mercado y de dios oh, Dios La loca cayó A los pies de kiena Se negaron y perpetraron En su palación Una bala loca cayó A los pies de kiena Se negaron y perpetraron Esta situación oh, oh, oh. Lero, lero, lero, lero, lero, lero muy bien aquí está un aplauso para este chiquillo de buen, harto gracias, cariño, gracias. harto empeño ¿eh? nos despertó a todos aquí en el edificio, ya me están llegando los saludos de los, los vecinos oye eh, la bala loca oye eh, acá un amigo dice oye que canta bien se parece a nano strand te lo han dicho me imagino muchas veces. muchas veces muchas veces es un placer yo no tengo miedo a que me comparen ni me etiqueten ni me digan nada somos lo que somos oye eh, Y el perro rabioso, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué, ¿Qué vamos a presentar este año? ¿Cuáles son los objetivos que tienen? Este año pretendemos alcanzar nuevas plataformas, eh, lograr eh, estar en nuevo escenario ampliar nuestro, nuestro espectro, nuestros seguidores. La idea también para este año, pues, ya para el fin de año, también empezar con la grabación de nuestro disco LP, nuestro primer disco profesional, tenemos grabaciones antiguas, un disco corto, o un EP, que te vamos a dejar un, un par de discos por si alguien, algún muchacho quiere, puede venir a retener a la radio, ¿le parece si sí, dejamos un par de discos para eso? Me parece muy bien. Y se vienen harta presentaciones, pues harta música, harta música en vivo, eso es importante. Acercate al micrófono, estaba. Harta música en vivo, harta presentación nueva, harta fecha, estamos tocando todos los meses, semana por medio casi. Y se viene harto harto harto bueno Videos nuevos también Videos buenos Oye, eh, tú me contabas que hablabas de temas sociales ¿Qué otros temas más sociales ha estado eh, incursionando Pedro Rabioso? ¿Específicamente una canción o te refieres eh, en contexto en general? el, el contexto, en la narrativa, en la lírica, sus letra ¿para dónde van? Bueno, la lírica... Como dice, somos nosotros pero radioso y estamos contagiando la rabia contra lo establecido. Nosotros intentamos intentamos desenmascarar o, o hablar so, sobre esta falacia que que que nos, que nos que nos imponen como realidad. Nosotros no queremos o no estamos de acuerdo con la realidad de la modernidad, el fetichismo, el consumismo, el egoísmo. Nosotros no estamos de acuerdo con esos principios. Queremos otra vida, queremos otro mundo, ¿no? Un mundo basado en lo material y eso se puede ver reflejado a través de, de la política, cómo todo es materialista, cómo todo tiene número, precio y nada tiene un sustento un sustento más profundo que eh, la humanidad misma efectivamente pero si no tienes dinero no tiene acceso a una educación exacto no tiene si acceso a la salud. salud tú tienes hijos me imagino exacto que para cuando tu hijo quieran ir a estudiar una carrera va a tener que colocarte exacto no y estás, y buscar, estás ¿no? trabajando para eso exacto como le idea? enseñé a tu hijo a hijo mire sabe que lo importante de la vida no es todo el tema de las lucas sino que también ser mejor persona cuando todo su entorno girar en torno a, a al hablar es super difícil. Me, me entiendo, ¿no? Es súper compl complicado. Complejo. De hecho, de hecho en, en la vida misma se nos hace complicado intentar estar un poquito o, o intentar alejarse un poquito de esta vorágine, pues. En ese sentido tenemos claro que nuestros hijos eh, van a viven viven y van a vivir y se van a educar en, un, en, en la sociedad que estamos y para ello también tenemos que luchar por nuestros derechos. En ese sentido educación gratis, salud, transporte, condiciones mínimas para poder desarrollar nuestro intelecto, el de nosotros, el de nuestro hijo y el de que to, y el de todos los que vengan atrás. Me parece muy bien. Vamos a escucharle el tema ahora en la versión estudio, ¿te parece? Excelente. ¡Vamos! ¡Gracias! Diga domingos a las 9 de la mañana Entre los pasajes de la triste capital Hay donde los niños caminan descalzo en el asfalto ante lo rico tranquilo de en su Ha un verdadero gusto haber compartido contigo, eh, ¿hacer qué tal el micrófono? Para mí también, Juan Carlos, muchísimas ha sido un placer compartir acá. Hay mucha gente que está escuchando, una amiga que también le gusta la música, acá en La Abogada, te mando un saludo. Bacán, muchísima. José Antonio dice, oye, eh, está volviendo la vieja y nunca bien ponderada canción protesta, claro que se llama protesta social. Yo le preguntaba, ¿cuáles cuál habían sido tu, tus motivaciones musicales, no? Tú me hablabas de Víctor Jara y obviamente el rock exacto Pero te algún tema que te haya marcado para siempre el ¿Eh? sí, santo padre maldito del alto cielo el grado de un labrador yo creo que ese fue el primer tema con el que lloré en mi vida el labrador de Víctor Jara ¿Sí? sí, es monstruoso oye quiero agradecerte que hayas venido eh, y hayas podido compartir con nosotros desde tan lejos que tuvieras de independencia exacto. estamos hablando de 60 kilómetros <risa> atravesando toda la cuña baquena <risa> Oye, pero hay harta gente que está mirando, a ¿eh? esta te está escuchando en realidad por la señal Y Acá, pues, a, a, todos a tu amigo, a gente que te está escuchando, mándale un saludo Sí, chiquillos, a toda a la banda chiquillos, muchísimas gracias por la compañía, por hacer por hacer posible esto, pues, y esta oportunidad que nos dio Juan Carlos, también a Cristian que nos grabó, que nos presentó a Juan Carlos para poder acompañarlos aquí en esta mañana exquisita, con un lindo día Muchísimas gracias a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, que ojalá me esté escuchando. Bueno, y él y el papá ah. a mi hijo sí y a su madre también. que Qué paz de Tú sabes que uno tiene que estar uno de los papás tiene que estar trabajando. Sí, estamos claro, estaba claro. Oye, gracias por venir a ¿eh? te bastante gracias hijo. Chao. Duele con la realidad. Pero esa va la luz al caos. Firmato, si sí.